esta serie de especiales de cada país que participa del mundial que empieza en 15, 16 días eh, desde el punto de vista no solo futbolero sino histórico, cultural, deportivo y algo así eh, vamos a hablar ahora mismo con Pilar Paini que es una de las realizadoras de un documental que sonó acá en Radio Cermés ayer que va a volver a sonar como les decíamos mañana a partir de las 16 horas después del programa Relatores de Víctor Hugo Morales y su equipo Pilar Paini, te saludamos, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a todos. Chicos, ¿cómo están? Un saludo para todos y también para los oyentes. Bueno, acá estamos hoy, Rema Chirulo. Faltó la, la parte femenina de, de, de la edición, <risa> pero bueno, estamos con bueno, Armando. Con la cuota, listo, la bueno, cuota dale. Femenina. Armando, Juan y Nicolás, y, y yo te vamos a consultar primero eh, que nos cuentes qué es este documental radial que hemos escuchado, Mundial 78, Ficción de un País. Bueno, este documental en principio surge como un trabajo grupal, bueno, mío y de otros dos compañeros que son Gabriel y Belén, que fue parte del cierre de nuestro recorrido académico, nosotros fuimos estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, y sobre el final de la carrera se nos propuso hacer una investigación, una tesis, y bueno, y nosotros que siempre tuvimos determinadas inquietudes por, el, por los derechos humanos, por, por las investigaciones que tienen que ver con la dictadura cívico-militar, dijimos, bueno, eh, encaremos por el lado del Mundial, que era una cuota pendiente, por lo menos para nosotros, que habíamos tenido la posibilidad de trabajar en otros sobre otros capítulos de la dictadura, pero no puntualmente del Mundial. Nos parecía que era súper radial y a nosotros la radio nos encanta, como poder jugar con, con distintos planos sonoros y herramientas que tienen que ver con el fútbol. Y además, bueno, aprovechar la, la oportunidad para investigar qué fue lo que pasó, porque en nuestro caso... Somos toda generación sub-30 y como hijos de la democracia capaz nos costaba mucho entender cómo había sido posible que se gestara un mundial en condiciones de tanta violencia, de violación de los derechos humanos, de censura, en medio de un genocidio, para decirlo concretamente. Entonces, bueno, nos, nos largamos en ese camino para ver cómo podíamos desandarlo. Bien, eh, vos sabés que a, a partir de esto que decís lo, lo retuvimos a nuestro viejo de la horda que es Armando Lagarejo que, que te contaba que eh, no le gusta mucho estar en las entrevistas pero le dijimos vos quedate acá porque sos de nosotros el único que de verdad nosotros lo vimos pero muy de reojo muy purretes, sí. no, eh, Juan y el negro no, pero yo sí, el Mundial 78 eh, te cruzo con Armando a ver qué tiene para reflexionar Armando sobre aquel, qué recuerda él mismo de aquella época perfecto Hola Pilar Hola, está? Armando, ¿cómo estás? Bien. No, yo los recuerdos, el recuerdo que tengo del Mundial 78, o sea, es un recuerdo muy fresco, lo, este, y estaba viviendo en la ciudad de La Plata. Yo había ido a La Plata a estudiar mm. y eh, estaba en el 78 allí. Y había todo un contexto eh, que, bueno, que todos lo conocemos. Y, y yo te puedo asegurar que eh, nosotros, en realidad, eh, sabíamos lo que estaba pasando, es decir, los estudiantes sabíamos qué estaba pasando, aparte lo estábamos viviendo en carne propia, ¿no? Pero así todo salíamos a las calles a festejar, ¿no? Cosa que, que después, eh, a la distancia, hasta me puede parecer medio raro, ¿no? Y medio incómodo a veces reconocerlo, pero entre algunos de mis compañeros de festejos, eh, Había gente muy comprometida en ese momento, y, y militantes realmente, y también salían a festejar, salíamos a, no sé, a tener, eh, era como un, un poco de aire fresco, qué sé yo cómo decirte, ¿no? Eh, yo no sé si vos esas cuestiones en tu investigación, todo eso lo, lo palpaste, lo viste de alguna manera, o no. Sí, vos... sí me, me parece súper super interesante, súper agudo lo que señalás, porque... En realidad eso nos, nos interesó a nosotros, a nosotros muchísimo cuando hablamos con todos nuestros entrevistados, y no solo con los entrevistados, sino también con nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, gente que lo había vivido de primera mano, porque para nosotros también era muy llamativo esto de cómo puede ser que gente que incluso tenía cierta conciencia de lo que pasaba, que tenía militancia, que tenía hasta incluso algún familiar desaparecido, porque nos hemos encontrado hasta con casos así, pudiera salir a festejar. Y la respuesta con la que nos encontramos es un poco esto que vos decís, ¿no? En un contexto de tanta censura, y represión por donde la mires, fue también para la sociedad de aquella época quizás un desahogo poder salir a la calle a gritar algo, a encontrarte con otro. Eh, le terminamos encontrando ese, como esa explicación, digamos, porque sabemos que hubo mucha gente, la gran mayoría, que no bro de mala fe al salir a la calle a, a festejar, ni mucho menos. Incluso tenemos el testimonio dentro del documental de Lucía García Isikton, que es una periodista y militante hija de desaparecidos que en ese momento tenía más o menos unos 5 o 6 años, y cuenta que su propia familia la llevó a festejar, con lo cual, digamos, están todas esas tensiones, esas contradicciones, así como muy, muy palpables, y tienen que ver, nosotros creemos humildemente, con eso, ¿no? con, con ese contexto de censura que tenía que estallar por algún lado y el mundial fue quizás para muchos de los ciudadanos y ciudadanas una posibilidad de salir a la calle y encontrarse con otro. Pilar, eh, Nicolás, te saluda. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una gran contradicción porque al mismo tiempo muchos de estos militantes o con, con alguna conciencia de lo que estaba pasando sabían que el mundial era eh, una herramienta política que estaba utilizando la dictadura, que si le iba bien eh, le daba, le daba más, más aire y más desahogo. Y si Argentina fracasaba por ejemplo no pasando de primera ronda como como estuvo cerca de pasar eh, la dictadura iba a tener un revés muy muy fuerte sí sí es que bueno esas contradicciones que vos decís realmente nos pusieron en tensión durante todos los meses que hicimos el documental que fueron muchos y pasábamos de enojo A, a, ...a las generaciones un poco más grandes que nosotros... ...a la comprensión, a la reflexión... ...al que, al que no se termina como de, de entender muy bien... ...y eso es lo que las preguntas que todo el tiempo... Le, ...le trasladábamos también a los entrevistados... ...para ver qué era lo que pasaba... ...porque si bien nosotros... ...como somos jóvenes y no vivimos en aquella época... ...no queremos eh, levantar el dedo y de señalar... ...y decirle que yo a nuestros padres... Tíos, ...ustedes salieron, ustedes hicieron... ...sí nos parece que es importante... ...invitarlos a la reflexión... ...es decir... Sí, el Mundial le dio a la dictadura, la dictadura propuso este Mundial para legitimarse en el poder y para ganar un poco de oxígeno, pero ¿qué pasó con, con esa gente que salió a festejar? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasaba por la cabeza? ¿Cómo puede ser que salieran justamente sabiendo todas estas cosas? Creo que en, en, ese, en ese aspecto, digamos, lo que acabo de decir yo misma anteriormente de salir a la calle porque había mucha censura y era la única chance de encontrarte con otro, se queda corto, hay más. Creo que se juega mucho el, el, el, el vínculo tan estrecho que hay entre los argentinos y los argentinos y el fútbol, en lo que despierta. Y otro tanto me parece que todavía queda como para seguir investigando qué fue lo que pasó. Lo que sí estoy segura es que está bueno traer el Mundial a colación para pensar que eso no vuelva a pasar. Es decir, que estemos alertas nosotros, como comunicadores nosotros y la sociedad en general de qué pasa ahora que viene un Mundial ¿Qué, ¿Qué cosas tapa, qué cosas congeladas de los problemas sociales que tenemos? ¿O qué pasa en Rusia, que es la sede que, que está elegida ahora, o en la próxima sede que se elija, cuando uno pone la mirada en, ese, en el país que sede, entender que hay un montón de cosas detrás, y no solo, y no solo el fútbol, ¿no? Eh, buenas noches, Pilar. Juan te, te saluda. Eh, bueno, buenas. yo tuve la posibilidad de escucharlo ayer, la verdad que <coughs> tiene una forma de, de contar muy... muy, muy, muy Muy buena y, y, y que te llena de imágenes, lo, lo venía escuchando en la radio en, en el auto y, y está muy buena la forma de contar el documental porque parece que están tirando imágenes con los relatos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas cambiaron cuando empezaron, desde que empezaron a hacer el, el documental hasta que terminaron de hacerlo? O sea, ¿cómo eh, cambió en algo la perspectiva que ustedes tenían de lo que estaban investigando? Sí, muchísimo. Mira, al principio cuando nosotros empezamos a abordar el tema tuvimos más la sensación de que eh, el mundial era solo una pantalla o una cortina de, de humo para el adentro. Y después con el correr de, de los meses nos fuimos dando cuenta que también estuvo muy pensado para el afuera y hasta más para el afuera que para el adentro tendría. Uh -huh. Porque en aquel tiempo empezaban ya a pesar las denuncias de, de organismos internacionales por, por las violaciones a los derechos humanos que había aquí en Argentina y el Mundial fue un manotazo adogado de los genocidas como para empezar a tapar esas denuncias más que las de adentro. Ese, ese fue un dato que nosotros nos encontramos, que no lo teníamos tan en cuenta al momento de empezar a organizar, y después otra cosa que valoramos mucho fue el hecho de ver cómo las madres en aquel momento aprovecharon la presencia de los periodistas internacionales que vinieron a cubrir el Mundial para poder ellas a empezar a contar lo que estaba pasando y que eso abrió puertas y que esos relatos viajaron alrededor del mundo, lo cual a nosotros de alguna manera nos pareció eh, esperanzador que, que ellas hayan podido encontrar como una fisura dentro de ese relato que había armado la, la dictadura, de esta ficción de país que había armado la dictadura, que ellas pudieran... Eh, dialogar con los periodistas y contarles y bueno, obviamente el, el, el agradecimiento a ellas por eso y por tantas otras cosas, ¿no? Ahí hay un detalle lindo que no creo que sea azaroso. ahí eh, John Cruyff, que era el jugador posiblemente el mejor del mundo de la época, o uno de los mejores, uh -huh. no vino al Mundial 78, holandés, porque sabía de la situación de la violación a los derechos humanos. Holanda era un país que lo tenía en cuenta el tema. Y vos sabés que... El, el, el, el, yo me enteré no hace mucho las primeras declaraciones de madres o de abuelas de Plaza de Mayo eh, fueron eh, a un canal holandés, Las primeras vez que, que filman las rondas y que hacen una declaración. Digo, eh, es un país que ahí hay una bisagra, algo tiene Holanda, además de, de ser un país este, de, de mucha cultura democrática, si queremos, aunque tengan reina y todo eso. Eh, <risa> bueno, eh, y te, te quería consultar, ya yendo sobre la, la producción en sí, ¿Cómo la financian? ¿Por qué la hiciste con estos dos compañeros? Si bien fue una, una idea de, de cerrar el ciclo académico, pero más allá de eso, ustedes también habrán pensado en que iban a tener oyentes. ¿Y con qué idea este, lo están escuchando hoy, que lo, lo distribuyen en, también en el interior del país, el llamado interior del país que venimos a hacer nosotros? Sí. Sí, eh, fue absolutamente autogestivo, todo a pulmón, como se dice comúnmente, eh, con, con micrófonos que nos ha prestado la gente acá de Radio Futura, eh, amigos que han puesto al hombro colaborar con, con las locuciones, eh, nosotros buscando como, como podíamos y con los contactos que teníamos a los entrevistados, muchos por suerte vivían acá o en Capital y estuvimos como muy al alcance de la mano para poder hacer las entrevistas. Y después, sí, siempre la idea de la difusión para nosotros era que pudiera llegar eh, a, radios, a radios comunitarias, a radios que tuvieran este, este espíritu respecto de, de repensar de la, la historia reciente, a radios universitarios, o sea, que circulara, eh, habiendo nacido con estas intenciones y dentro de la universidad pública, que, que, que circulara por esos por esos canales, como para seguir retroalimentando el círculo de hoy nosotros entregamos este documental y mañana recibimos el aporte de, de otros colegas de acá, de Buenos Aires, o de, o de cualquier otra provincia, como voy a decir el llamado, o mal llamado, interior del país. Eh, Pilar, yo, escuchándolo, eh, pensaba, ¿cómo, ¿cómo fue la edición de, de, de, de, del documental? Porque, porque hay cosas muy fuertes dentro, dentro de, las, de los testimonios. Fue muy difícil desde lo técnico y aún más difícil desde, desde el contenido. Siendo tres, obviamente, eh, había que congeniar los criterios y además teníamos mucho material, porque cada entrevista que hicimos eh, duró como cerca de una hora o, o quizás más, más todo el material de archivo que por suerte hay de la época, y nosotros empezamos pensando que el, el, el documental, de hecho, bueno, es de 48 minutos, pero al momento de sentarnos a editar, eh, tuvimos material para 60 minutos, tuvimos que volver a cortarlo, y, y, y fue difícil, pero creo que, que está claro lo que queremos contar, que es, bueno, primero abarcar eh, al mundial desde, desde una cantidad de aristas que quizás no son tan estrictamente deportivas, sino que intentan incluir estos elementos de pensar el rol de la sociedad, el rol de los medios eh, y demás. Eso por un lado, y por el otro, que, que, que sea una invitación a la, a la reflexión, ¿no? Nosotros con esto, porque capaz algún fanático del fútbol se nos ha ofendido. Ah, y, en serio? Sí, y la, idea, y la idea no es esa para nada, sí. o sea, la idea es invitar a la reflexión sin de, caerle, acá no queremos cortar la cabeza de nadie, digamos, es simplemente, obviamente, una, un documental absolutamente subjetivo creado por nosotros tres, con entrevistados determinados, por supuesto, y con una perspectiva clara que en este caso es, bueno, veamos qué pasó, no nos quedemos solo con la foto de levantar la copa, pero no, pero que eso no implica para nada que nosotros queremos decir que el fútbol es una mierda hablando mal y pronto, ni que los jugadores, ni que nada, o sea, es eh, con buena leche y aparte que nosotros incluso somos muy futboleros los tres, así que claro. eh, para, para nada tiene esa intención, pero bueno, que, eh, por suerte la mayoría de la gente que lo escuchó lo tomó para bien, pero digo, en la edición final me parece que se nota que, que no, le, no queremos este, pedir la cabeza de nadie con, con esto, ni, ni mucho menos, solamente invitar a la reflexión de quien lo escuche. Muy bien, Pilar. Te agradecemos el contacto eh, y por supuesto que si te quedó algo por agregar, contar, eh, algo que, que, de lo que esperabas hablar, por ahí no te preguntamos o lo que quieras, el micrófono está abierto. No, simplemente eso, que aprovechando que, que, bueno, que ahora estamos en el aniversario número 40 del Mundial 78 y que tenemos un Mundial que, que se nos viene encima, nosotros eh, como comunicadores, periodistas, lo que sea cada uno en su lugar, estar... Alertas a cuando hay un evento así, que no se nos escapen otras cositas, sobre todo quizás hoy en la actualidad el país tiene sus complicaciones en muchos aspectos, que el fútbol sea obviamente un entretenimiento, y un lugar de encuentro, que está buenísimo y lo celebramos, pero que tratemos todos de estar también un poquito atentos a qué puede estar pasando detrás, para no repetir la historia y obviamente siempre estar eh, nada, reflexionando y, y compartiendo entre todos. Eh, Pilar, disculpame, eh, armando de nuevo, te, que. Sí. Eh, vos sabés que bueno, te escuché atentamente todo lo que decías, aparte de algunas cositas que he ido leyendo también, este, sobre, sobre este, sobre esta producción, que realmente no, no, no la escuché, no la escuché, pero prometo escucharla. Bueno. Eh, y volviendo a lo que, a lo que hablábamos al comienzo de la nota, lo que te, te contaba, ¿no? Eh, sobre esas contradicciones y sobre el hecho de después con el tiempo eh, pensar y uno decir por qué nos pasó esto, por qué eh, sabiendo ¿no? lo que estaba ocurriendo además que es lo más por ahí ingrato, lo, más, lo que más le puede doler a uno ¿no? este, mm. que supongo que alguno de los entrevistados tuyos de esa época te habrá dicho lo mismo que por ahí uno siente un, un, un dolor, una, una falta, una, algo que... Decí culpa, este, ponete culpa, en católico culpa, viejo Está bien, bien una una una culpa cuando en realidad el otro día la realidad volvía a ser la misma es decir sabíamos eh, lo que nos podía pasar en la universidad eh, sabíamos que nos encontrábamos con algún compañero nuevo eh, con algún compañero que faltaba en el aula este digamos todas cosas muy horrendas y feas no cuando el día anterior quizás habíamos estado festejando eh, y eh, por ejemplo y en mi caso particular hace unos años escribí en base a esto un, un pequeño relato que justamente como para, para ilustrar un poco esto ¿no? terminaba con este, dirá, digamos en una sesión de tortura que es tapada justamente por el volumen de una radio eh, gritando un gol de Argentina, cantando Muñoz justamente, José María Muñoz un gol de Argentina este, o sea Hago esta reflexión porque eh, justamente eh, tenemos, como aportaba Juan Pablo recién, aún dando vueltas ese sentimiento de culpa, ¿no? Sí, eh, bueno, quiero leer ese relato, me encantaría si me lo podés mandar. Eh, y sí, tal cual, como vos decís, muchos entrevistados nos dieron una respuesta o nos contaron relatos parecidos, parecidos al tuyo de ahora que lo veo a la distancia me arrepiento o me deja esta sensación dulce, este sin sabor y, esta, y esto también medio de no entender por qué uno sabiendo igual igual iba y, y hablar, bueno, a propósito del relato que vos contás, que escribiste, cómo se ha vivido, por ejemplo, en la ESMA que quedaba a 10 cuadras claro. nada más del monumental, esa, esa distancia, esos, esas 10 cuadras entre un lugar y, y otro, creo que a uno le pone la piel de gallina, y hay relatos incluso de de detenidos en la ESMA que cuentan que sí, nos sacaron sí. a festejar, los hicieron parte, entre comillas, de, de los festejos, esposados mm -hmm. en autos, toda una cosa muy, muy siniestra en torno a eso, pero que bueno, insisto, digo, eh, no es para caer con dureza sobre la sociedad civil y decir, hicieron todo mal. Pero aparte para nosotros, siendo de esta generación hijos de la democracia, sería también muy fácil levantar el dedo y culpar a quienes salieron a la calle a festejar. Por el contrario, la idea sigue siendo esto de bueno, veamos qué pasó, analicémoslo, pero entre todos y, y, y con las intenciones de que, de que la historia no se repita, no para castigar a nadie. Muy bien, Pilar, gracias de vuelta, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes, buenas noches, chicos. Pilar Paini es una de las realizadoras de este documental que insistimos, se llama Mundial.